...de esta primera jornada de la Feria del Libro... ...y también, bueno, las actividades que se esperan... ...para hoy a la tarde y para los próximos días. Hola, Miguelina, bien. buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien. ¿Ustedes contentos, se imagino, ¿no, con este comienzo? Sí, sí, contentos y a la expectativa... ...de lo que va a ir pasando eh, en estos días. Hoy este todavía no tuvimos la inauguración... ...porque será a las 18.30 horas... ...y este lo que se abrió como evento importante... ...dentro del marco de la Feria fue el Congreso de Literatura, Arte y Sociedad, que se hace por segundo año consecutivo, se lo organiza la Universidad Nacional del Comahue. En el caso del Congreso, la modalidad son este, ponencias de los investigadores, docentes, que están ahí en la Universidad del Comahue. Este, y bueno, en estos momentos está Patricia Wengal y otros colaboradores sobre psicoanálisis. Y luego este, también, bueno, de, tenemos la inauguración de los stands, de las editoriales, Y ya se han acercado algunas escuelas, porque tenemos eh, una gloria infantil que está en la entrada del Centro Municipal de Cultura por Costanera. Ahí están sucediendo muchas actividades. Está la Bibliorueda, que es una biblioteca itinerante que lleva libros para los niños, para los adolescentes, en, eh, en calidad de préstamo. ¿no? Entonces, eh, tienen justamente se llaman Dante porque ellos se pueden colocar en cualquier espacio... Y están ofreciendo funciones y canciones la, eh, contadas eh, y narradas historias contadas sin narradas eso es lo que está sucediendo en la en la loa infantil eh hay susurradores talleres para los chicos y también hubo talleres de haiku hoy por la mañana bueno bueno ahí para. El día de mañana, ¿qué es lo que está previsto que se realice? Imagino que sigue la participación de las escuelas también. Por supuesto, la participación de las escuelas es clave en toda esta actividad, ya que la literatura, bueno, como eje de la de la, de la feria, ¿no?, que tiene que ver con la emancipación, que esa fue la consigna que se eligió para este año, es poder acercar la literatura como disparadores eh, de diferentes... este de, bueno, diferentes cuestiones que pueden llevar los niños, ¿no? Desde la imaginación, este, desde la fantasía. Y bueno, en ese sentido, mañana tenemos muchísima actividad y el sábado se más, pero mañana es variadísima. Eh, tenemos, bueno el Congreso de Literatura, Arte y Sociedad, que vuelve a, a estar en las diferentes salas del Centro Municipal de Cultura. Vamos a tener también la realización de estos talleres de haiku. Tenemos también, eh, que hoy inauguró, la muestra sobre Rodolfo Walsh, que es una muestra que está en la sala de danzas, en la cual las escuelas pueden participar. Eso se va a ir repitiendo en tres horarios como mínimo, También vamos a tener eh, taller de kamishibai, de teatro, que es una técnica especial, en donde la señora que va a ser a cargo, María Sato, va a hablar sobre ello, sobre cómo es la construcción de este taller. Y luego vamos a tener espectáculos. Eh, mañana viernes, en particular, a las 15 horas, una obra de teatro para adolescentes que viene desde Fiske Menuco, General Roca, de la Fundación Cultural Patagonia, que se llama Las Hermanas Rubio, algo difícil de creer. Luego, a las 21 horas, el Ensamble de Música Popular, también de la Fundación Cultural Patagonia, con un repertorio popular. Bueno, y el fin de semana eh, va a ser eh, sábado y domingo. ¿Hasta qué hora van a poder visitar? Hasta las 21 horas, todo el día. Va a estar abierta la, el Centro Municipal de Cultura con las editoriales y tenemos la programación a mano para que todos puedan disfrutar de las actividades. Bueno, gracias. La bueno, y comenzamos con Miguelina, de, eh, acá del Centro Cultural.